Semanalmente contamos con grandes profesionales que tienen que se acercan desde el Hospital Reina Sofía de Tuela y en esta ocasión, como ya les hemos informado, vamos a poder dialogar con don David Cambra y doña Cristina Pinilla, jefes de urgencias del área y también de la unidad de enfermería y de urgencias. ¿Cómo estamos organizados y qué funcionamiento tenemos en el servicio de urgencias en el área? Ese va a ser el tema central, pero lo primero. Eh, la pasada semana podíamos conversar con compañeros vuestros y nos decían que no solo eh, tratamos a personas de Tudela, sino también de la comarca de Tareazona. ¿A qué población se atiende en urgencias, eh, David? Pues aproximadamente a 109.000 habitantes. Ya que, como bien has dicho, eh, abarcamos lo que es el área de salud de Tudela, con 96.000 habitantes aproximadamente, y además la comarca de Tarazona-Moncayo, que son unos 14.000 habitantes. Eso sería un poco. ¿De qué forma se, se organiza, no? Cuando, cuando viene una persona a urgencias, ¿cómo, ¿cómo hacéis para determinar si le atendéis o no le atendís Porque yo creo que ese es un momento crítico, ¿no? Hombre, en la puerta de urgencias se atiende a todo el mundo que viene eh, ya sea de estas zonas o gente que está de paso en un primer momento se hace una, una primera valoración lo que sea en admisión de urgencias ya que hay una puerta común para lo que son urgencias generales y urgencias ginecológicas y ahí se es la primera división y luego una vez que se pasa lo que sería la, lo que es la puerta de general de urgencias ahí pasaría a un primer atención que es a cargo de los profesionales de enfermería que es una primera valoración o triaje que es más o menos lo que se hace clasificar a esos pacientes un poco en torno a, a cómo es, el, es su gravedad o el tipo de cuadro que presenta dentro de este de las urgencias ¿no? entendemos que también pues bueno vuestra misión organización y componentes del servicio de urgencias tiene que estar muy bien determinado ¿no? para saber Eso un poco es. hacia dónde vais la misión de urgencias como tal está definida como prestar la mejor atención sanitaria urgente al paciente con unas condiciones de seguridad calidad y eficiencia la atención de forma profesional, basada siempre en evidencia científica y siempre procurando tener al paciente en el centro, eh, para que tenga un entorno de calidad, intimidad, seguridad y confianza suficiente para esa atención. Luego, el servicio de urgencias como tal, aparte de ser el servicio de urgencias hospitalarias, eh, tiene otros componentes, como son eh, la UBI móvil… Y desde el año pasado, el servicio normal de urgencias en esta hospitalaria de Tudela. Esos tres servicios son los que componerían lo que es el servicio de urgencias como tal. Total, ¿no? ¿Y mm. cuántas personas se atienden en el servicio de urgencias? Pues aproximadamente. Sí, aproximadamente el año pasado se atendieron en torno a las 45.000 personas. desde el Servicio hospitalario, vamos. O sea, 45.000 personas fueron al servicio de urgencias y, y, y se les hizo algún tipo de tratamiento. Eso es correcto. Uh -huh. eh, ya que estamos hablando de, de personas... ¿Cuántos profesionales trabajáis en urgencias? ¿Trabajo en equipo de todos los profesionales al servicio? En fin, ¿qué nos puedes contar respecto a ese punto? Sí, por mi parte decir que, claro, es un servicio, lo que es el servicio de urgencias hospitalarias, que tiene un, pues un número importante de profesionales, eh, consisten en dos turnos. En cuanto a lo que es la parte médica, somos eh, 20 los profesionales que estamos en el servicio. ...y ocho personas que hacen también... ...sustituciones y vacaciones y esto... ...en cuanto a la organización... ...lo que sería de otros profesionales... ...como enfermería, auxiliares y celadores... ...os puede decir Cristina... ...un poco con la organización... ...cómo están organizados ellos. Uh -huh. De enfermería contamos en planilla... ...lo que sería 23 enfermeras... ...más una de turno central... ...y la jefa de unidad... ...de auxiliares hay 12... ...y en celadores otros 12... ...estos están en un turno rotatorio... ...pero aparte se cuenta con bastante personal contratado. Una de las cuestiones que más incomoda... ¿o, no? ...o por lo menos que, que más escucha... ...es cuánto tiempo me ha to tocado esperar en urgencias... no uh -huh. ...madre mía lo que me ha costado sí. que me atiendan... ...he estado ahí, han ido pasando... ...pero me, se me ha hecho eterno... ...¿qué podemos decir ante esta cuestión? Como estaba, como he dicho antes... Eh, ...una vez que el paciente llega... Eh, ...da los datos en admisión de urgencias... Se tiene estimado que se, antes de 10 minutos ese paciente va a ser valorado en la zona de triaje. Es una consulta donde se le toman las constantes, dice el motivo de, de consulta, y ahí se da una serie de prioridades, o lo que sea niveles, ¿eh? de ahí del 1 al 5, siendo el 1 el más urgente, que requiere una, una asistencia inmediata, que no hay ningún tiempo de espera, y hasta el 5, que es algo con pacientes urgentes, por hacer un poco... Explicación de lo que serían los tiempos. Como he dicho, el nivel 1 es eh, tratamiento inmediato, o sea, asistencia inmediata. El nivel 2, eh, que potencialmente puede tener un riesgo vital, se tiene que atender eh, menos de 15 minutos. El nivel 3 es menos de una hora. y El nivel 4 tienes hasta dos horas. Y del nivel 5 son pacientes no urgentes que, en quien, dependiendo un poco de la cantidad de pacientes que haya del resto de ...de prioridades, pues puede ir hasta los 180 minutos, prácticamente. Eh, ¿Y estáis cumpliendo? Ver, que ¿Tenéis algún tipo de reporte, no?, para decir, bueno, pues... Eh... Sí, sí. Hombre, eh, desde la, desde lo que serían los tiempos, eh, creo que estamos en una situación bastante privilegiada... ...lo que es en la zona de, de Tudela. Como he dicho antes, eh, las medias de, de estos tiempos son bastante buenas... Eh, por ejemplo, de las prioridades dos que son los que hay que ver antes de 15 minutos, que tenemos esta, eh, este tiempo para ver un poco, eh, estamos en torno a los 9 minutos, lo ¿no? que estamos viendo. Eso en toda la media del año pasado, el año 2016. Eh, hay que tener en cuenta que esto es cuando ha sido eh, la asistencia por el médico, eh, la enfermera. Pero este paciente, antes de que sea atendido por el médico, ya ha sido valorado por una enfermera. ...y antes de 10 minutos... ...cuando entras es, ese es. es el primero... ...que es el que Eso os es. comprometís... ...a que antes de 10 minutos... ...cuando está una persona en urgencias... Sí. ...es eh, visto por una enfermera... ...para ver qué es lo que le pasa, Eso. ¿no? 10 minutos como máximo... ...normalmente es casi inmediato... ...es un minuto, dos minutos... ...se queda el nombre hasta que pasa... ...y se le clasifica... Eh, ...luego la labor de clasificación y triaje... ...es bastante importante... ...nos puede explicar un poco Cristina... ...qué es lo que como se hace, ¿no? Que es esa primera valoración, ¿no? La primera valoración es fundamental... Eh, ...lo realiza la enfermera de triaje... Eh, tiene que confirmar primero la identificación para, del paciente, eh, se clasifica a los pacientes otorgando, como ha dicho David, los niveles de prioridad y eh, eso suele especificar también la movilidad y las necesidades del paciente, se otorga la ubicación de espera, se le asigna la asistencia en la que se le va a atender y, de esta manera, se tiene un poco organizado así al paciente eh, en según qué salas donde va a ser luego atendido. La enfermera de, de triaje Eh, tiene que realizar una toma de constantes inicial para saber eh, pues, cómo, se, cómo se encuentra el paciente clínicamente y según, la, según lo que salga en la prioridad, pues se les asigna la sala y ahí es donde has atendido. Uh -huh. eh, uno de los temas también conflictivos, ¿no? ¿Por qué atiende a uno y no a otro? Eh, ese tipo de situaciones que se pueden dar en urgencias, además, por los motivos que sean, a veces, es entre distintos eh, personas de un país, de otro, eh, en fin, que también se da en, en urgencias. ¿Cómo actuáis ante ese tipo y de qué forma, qué recomendaciones se pueden dar? Es que tiene que, que, que quedar muy claro que la atención en urgencias no es por el orden de llegada, sino que es por el nivel que la enfermera en triaje le asigna entonces eso, eso hay que educar a la, a la, a la, a la ciudadanía de que tú cuando llegas a las urgencias no te van a atender inmediatamente, sino que todo depende de la gravedad que se te ha sido asignada. ¿Algo que decir al respecto? Sí, correcto, que es así como se tiene que hacer. Creo que a la gente, más o menos, cuando acudes a un servicio de urgencias, es porque tú estimas que es importante lo que tienes, hay que intentar, pues eso, más que, que educar también, sí, pero hay que explicar a la gente, informar de los tiempos que, que esto conlleva, que tenemos unos medios que son limitados, que tenemos unos profesionales que no son que son limitados y que a la hora de atender pues se quedar un poco prioridad a quién atender y dejarlo bien explicado cómo se hace esta clasificación. Ahí es donde nos encontramos al todos las personas nos comportamos igual, en fin, de qué forma que, que cuando cuando entramos en un momento de, de pánico porque al final si vas a urgencias es porque no sabes qué te está sucediendo, ¿no? ¿Qué tipo de recomendación dais a, a los pacientes cuando llegan, cuando llegamos? Pues eh, a la gente lo que se intenta es explicar bien un poco cómo se funciona y cuando la gente pues te viene diciendo oye, pues que llevo mucho tiempo esperando y tal, se le intenta decir pues mira, estás te van a atender, estás el tercero para atender, si notas cualquier cambio siempre hay una enfermera ahí que está vigilante si hay algún tipo de cambio, porque esto del triaje es un poco dinámico, no es una cosa estática y según cómo se le vea, pues se le dice mira, no te preocupes, que te van a atender antes de cinco minutos el médico que te, que te tiene que atender está atendiendo a otra persona que está igual que tú o más grave tranquilo, que se te atenderá eh, porque lo que es la atención como tal aparte del triaje luego pasa a la zona de que está organizada de los boxes de exploración son equipos asistenciales de médico y enfermera que tienen dos consultas a cargo y claro tienen que ir alternando como decía los medios son por pues, limitados y a lo que llegamos entonces eso es lo que lo único por tranquilizar a la zona de la, de la ribera decir que los tiempos que tenemos comparo con otros hospitales no solo de navarra sino de otros comarcales similares son bastante mejores que, que lo que que queを受けてno. Eh, ya que en has general. dicho que son bastante mejores que comparativa, qué datos nos Sí, traes? hombre, eh, yo comparando con otros hospitales comarcales decir que el sistema de triaje implantado aquí en Navarra es de los de los pioneros que tenemos no solo en Tudela, sino en el resto de Navarra y lo que decía, los tiempos están muy muy correctos. Las palabras de David Cambra, hoy con nosotros. Eh, David Cambra es de Cadreita y Cristina Pinillas es de Ablitas, cada uno de los dos eh, tienen puestos de responsabilidad y uno de los temas que también nos ha llamado la atención es que existe un nuevo circuito de asistencia de pediatría, además de que, que ya está disponible una nueva sala de espera de pediatría, que es algo también de las peticiones que se hablaban. Sí, en cuanto a esto eh, hay el año pasado pues se formó un grupo de trabajo de distintos profesionales de lo que es el servicio de urgencias, había de todos los estamentos, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y era un poco por ver, eh, no ver ver un poco un diagnóstico de cómo estaba y las cosas que se podían aportar de eh, hacer un poco de, de cauce para las cosas que se podían aportar y de mejora si se entendía que se tenía que mejorar alguna cosa en teoría surgió pues que los niños los atendemos los profesionales de urgencias eh, comparten la misma entrada las mismas sitios de espera y de atención con los adultos entonces estimo que era importante eh, pues poner una zona pues diferenciada hasta ahora se ha hecho una, un circuito eh, más o menos lo que es la la parte la parte de, eh, estructural, uh -huh. como si dijéramos, con la sala de espera, una sala de tratamiento eh, solamente para los niños y estamos tratando con el servicio de pediatría un poco lo que sería la parte funcional de cómo esa asistencia, pues llegar a un acuerdo y ver cómo lo hacemos. Y eh, que en respecto de la sala de camillas, que, ¿qué nos podéis decir de, de esta parte? no que es que Yo recuerdo que en alguna ocasión que nos ha tocado era en el pasillo, ¿no? que es donde se dejaba, etcétera, etcétera. Eso es. Eh, yo... Eh, ahí en el dentro de este grupo la mayor prioridad que se dio y la mejor cosa que se intentaba que se vio como que había que mejorar era otorgar un sitio donde dejar todas esas camillas que siempre están en el pasillo y un sitio donde se pudiera eh, tener, se un poco la, la intimidad y confidencialidad de las personas a la hora de ser atendidas como esto conllevaría eh, hacer una reestructuración de lo que es el servicio de urgencias grande con obras y todo esto desde la gerencia pues en un primer paso se nos dio como alternativa hacer una sala eh, anexa a lo que sería urgencias a la espera de que se haga una reestructuración global e integral de lo que es el servicio de urgencias con el resto del hospital para que se solucione un poco el problema este que nosotros vemos pues que eh, desde el año 98 que fue la última reestructuración de lo que es el servicio de urgencias es una de las carencias que tenemos ahí, una sala especial con un baño especial adaptado para esas camillas para que un poco apartar toda esa gente de lo que es el circuito general Las eh, preguntas y las respuestas que nos están dando los profesionales del hospital Reina Sofía de Tudela, David Cambra y también Cristina Pinilla Otra de las eh, cuestiones que también nos explicaban es que cada vez eh, tiene que haber eh, más educación acerca de cómo utilizar o no la importancia de la educación sanitaria para el uso adecuado de los recursos que se tienen Es como lo que hemos comentado antes eh, que la ciudadanía debe saber qué recursos dispone ...y hacer una gestión adecuada de los mismos. Porque atención de, según qué banalidades, eh, es mejor que atenderlos... en ...según qué servicios de urgencias tiene que saber la ciudadanía... ...que se pueden atender con otras alternativas, por ejemplo... ...en servicios de urgencias de atención primaria. Uh -huh. y, y, por otro lado, ¿qué me, me podéis decir con la colaboración... ...que estáis eh, llevando a cabo con los cursos, patologías... ...¿cómo se está colaborando con los diferentes departamentos? Sí, porque Eso. creo que es imprescindible, ¿no? No puede ir en urgencias es. por un lado y... Lo que se intenta hacer es que eh, un área de salud integrada de todo lo que es la de salud de Tudela, entre en eso hay que meter lo que es urgencias y ahí estaría un poco la colaboración con los servicios de urgencias rurales, de atención primaria, intentar colaborar por ahí. Eh, desde hace muchos años se hacen unos cursos que al fin y al cabo es un intercambio de impresiones entre los servicios de urgencias como tal y los de atención primaria, donde los mismos profesionales de urgencias eh, se explica un poco lo que sería pues temas candentes de reanimación cardiopulmonar o sistemas de atención a las eh, patologías tiempos dependientes, un poco cómo sería. Ellos nos dan su impresión también. Vamos viendo un poco, cogiendo su, lo que ellos opinan y nosotros explicamos un poco cómo sería. Desde hace unos años, lo que se tiende a, también es eh, a lo que sería eh, la atención, de las eh, dar un poco prioridad a la atención de de las patologías tiempodependientes como puede ser el código ictus código infarto uh -huh. lo que son las paradas cartero y en ese sentido eh, se está trabajando con un grupo de personas tanto en la zona de Tudela como de Estella como de Pamplona para hacer esos códigos dejarlo bien estructurado y eso eh, hacer un poco partícipes también a los de atención primaria a la hora de atender esas patologías que son los que más a nosotros nos importa desde el punto de vista sí. de urgencias ¿Entonces estáis llevándolo a cabo en este momento? Eso es, en el, desde el año pasado se está intentando hacer pues eso todo el eh, un poco el diseño de esto que solía en estos circuitos asistenciales. ¿Y cuándo crees que lo vais a tener al 100% del rendimiento? Pues, por ejemplo, el, lo que sería lo que es el código parada, eh, ya se hizo el año pasado, ya está estructurado, eh, hay, eh, hay que ponerlo en presentación para el resto de la población, el código OITUS están trabajando en ellos, y lo que sería el código infarto como tal, eh, se ha terminado ya también a lo largo del mes de octubre-noviembre y se va a intentar mm -hmm. implantar a lo largo de estos meses también en el área de Tónavara. ¿Ya, ya que has dicho este tema, que yo creo que, que, que es un tema también eh, interesante que la ciudadanía conozca digamos que es un código en el que todo el complejo del hospital Reina Sofía sabe lo que tiene que hacer en ese mismo momento eh, con prioridad absoluta prácticamente estoy entendiendo igual estoy confundido ¿eh, Sí, sí esas patologías son enfermedades que dependen mucho de la calidad que haya de la asistencia del tiempo como tal entonces son se ha determinado que son una serie de enfermedades como son el infarto, el ictus eh, la sepsis eh, pues eso, en las que depende mucho del tiempo entonces no solamente del hospital sino también lo que es atención primaria, la uvi móvil que, eh, nuestra que también atiende la población eh, el servicio de urgencias y luego ya la, la atención especializada, tanto aquí en Tudela como lo que sería el referente del complejo hospitalario de Navarra eh, intentar cortar esos tiempos con la mejor asistencia posible Vamos a finalizar y lo hacemos también con algo que sin lugar a dudas pues a todo el mundo le gustaría, ¿no? Pues que, que, que los datos se metan una vez y ya estén para siempre en todos los centros médicos, en el hospital, en tu consultorio de cabecera. ¿Qué nos podéis contar sobre este sistema? Porque a veces dices, si sí, sí, aquí no tienes que te han operado, pero ¿cómo no puede ser? Y en otros sí que sale, en otros sí, los datos van a casa, en otras ocasiones... En fin, ¿qué nos podéis contar sobre este estos avances? Pues desde hace muchos años lo que es la asistencia está... La que más intuida la somos pioneros de la historia clínica informatizada que luego se extendió al resto de... En Navarra hay que dar en registro todos los datos en cuanto a la asistencia hospitalaria y especializada. En atención primaria tienen otro otro programa, como si dijéramos, que ya se está integrando lo que se, se puede visualizar desde lo que sería la, la historia clínica del hospital. Ven los de primaria y los de primaria pueden acceder a la historia clínica del hospital. Y luego, aparte, en urgencias, eh, pues hay muchas cosas que, que nosotros veíamos que no quedaban registradas. Entonces, desde ahí, nos puede explicar, Cristina, que se han hecho una serie de bases de datos para que queden registrados esos... Vamos a ellas. Cristina. Sí, se han registrado pues eh, unas bases de datos de control de estupefacientes para poder llevar un registro adecuado de qué fármacos se administra cada paciente. Eh, también de la unidad de corta estancia, todos los pacientes que quedan ingresados se registra y así sabemos, eh, podemos cuantificar cuántos... Hay eh, bastantes datos pues, de a qué hora ingresa, cuándo sale, cuánto tiempo ha estado en la unidad, a dónde ha ido, los destinos. Eh, también hay un control de registro de los traslados que se hacen en de UbiMóvil, que se registran los eh, traslados primarios y secundarios. Un registro de contención de todas las contenciones mecánicas que se realizan en el servicio y un registro de verificación del material de contención, que se realiza generalmente los martes una revisión de todo el material de contención para que esté, eh, cuando haya una contención en el servicio sepamos que el material está adecuado para, para poder utilizarlo Pues ya lo saben, los lunes es el día que nos acercamos al Hospital Reina Sofía hoy hemos podido conversar con don David Cambra y con doña Cristina Pinilla jefe del Servicio de Urgencias del Área y jefe de la Unidad de Enfermería de Urgencias, gracias a los dos por haberos acercado hasta Radio Tulele y por explicarnos de qué manera estáis organizados y todo el tipo de actuaciones que estáis llevando a cabo Gracias a vosotros gracias. por la oportunidad de explicar estas cosas que a la Ciudadanía yo creo que les importa y eso es lo importante para Muy ellos. bien, muchas gracias